Aquí estamos cinco, pero aquí en el presencial hay unas cuantas personitas más. Les enseño para que conozcas el espacio? Estamos aquí con, con Adrián Almazán, que ha venido a presentarnos su último libro, que se publicó a mitad de, del, mes, del mes pasado, y lo presento brevemente. Adrián estudió Física, y después de terminar los estudios de Física, Pues como que cambió de bando. <risa> se pasó para lo que nuestro bando, el bando de la filosofía, el bando del pensamiento crítico, que ya estaba antes también un poco verde. Y el, a finales de 2018 publicó su, su tesis doctoral sobre la, la no neutralidad de la técnica. Y después de esos cuatro años de doctorado y los dos años que llevan desde 2018 que terminó la tesis hasta, hasta ahora mismo, pues ha sintetizando todos los argumentos y todas las ideas en torno al pensamiento de la técnica y de la tecnología que han quedado recogidas en el librito que hoy, que es este. Sí, a medio de una librería de Sevilla aquí. Si el, cualquier persona presente lo quiere, lo quiere pillar, pues aquí lo tenéis. Y el libro lleva por sobrenombre cómo conversar con un tecnolófilo, que no es un tecnófilo. <risa> que bueno, yo me confundí en su momento, dije tecnófilo, pero no es lo mismo. Y Adrián, no sé si tú eres el que se ha inventado ese término. De... Bastante, sé, sí, Pero es un matiz muy, muy interesante del que quizá nos habla ahora. Y bueno, en este, en este librito recoge los argumentos principales que las personas eh, tecnólatras que creen que el, la tecnología puede ofrecernos algún tipo de solución ante desastres ecológicos, entre otros tipos de desastres que estén por venir. Las personas que son tecnólatras, como decía, pues recoge sus argumentos los principales argumentos que utilizan para intentar rebatirlos y así poder entrar en diálogo con esas personas que tienen esa fe irracional porque la tecnología puede ofrecer salvaciones a problemas que ella misma ha causado pero bueno no me enrollo mucho más si os interesa la presentación de Adrián pues ya sabéis dónde acudir para tener todos esos argumentos que están muy bien elaborados yo le estoy echando un vistazo al libro esta mañana y bueno he escuchado hablar sobre el tema en más ocasiones y sin duda alguna creo que que es muy interesante de escuchar y muy estimulante para ordenar y categorizar las ideas. Y así de verdad entre en diálogo con este grupo de grupúsculo de los malos. Pero bueno, le doy paso ya a Adrián. Muchas gracias por acompañarnos y unhorabuena por el libro. Gracias. También gracias por contar conmigo para retomar un poco la presencialidad, poder vernos y conocernos y disculpar un poco por el retraso, que hay que intentar ahora ya ponernos al día. Y bueno, pues sí, esto digamos que es un libro que, que viene, como decía Andrea a sintetizar un trabajo de bastante tiempo, ¿no? Un trabajo que en verdad, pues no solamente empezó con la tesis doctoral, sino que empezó antes en el ámbito militante, ya desde que militaba ahí en grupos estudiantiles, grupos libertarios, como una de las cuestiones que más nos interesó fue justamente la cuestión del progreso, ¿no? el papel de la tecnología, la relación entre tecnología y sociedad. Y luego después esa preocupación como que se me amplió más, sobre todo cuando empecé a trabajar en el marco del ecologismo y la importancia que tiene un poco a veces como bloqueo, diría yo, justamente esas argumentaciones en torno a la omnipotencia de la tecnología o la tecnología como solución única, a los diagnósticos un poco que desde el ecologismo social se van planteando. ¿no? Eso fue lo que me llevó a querer profundizar más en ello, a, de alguna forma tener un, un pensamiento más acabado ¿no? Y después de una tesis doctoral un poco, digamos, exuberante, ahí donde escribí muy largamente sobre la cuestión, pues como el reto era hacer que esa reflexión y ese trabajo se pudiera convertir ¿no? en un pequeño objeto que tuviera aún más agencia política, que fuera más accesible, ¿no? Que, que no estuviera especializado, que de alguna forma fuera una lectura para cualquier persona interesada, ¿no? interesada en, de alguna forma, poder profundizar en eso. ¿no? Y sobre todo pues intentando ofrecer... Distinciones conceptuales que yo creo que pueden ser pertinentes y también como argumentos, ¿no? En el, el digamos, espíritu de poder contribuir, pues, un poco al debate social, ¿no? Al pensamiento crítico, a, al que, digamos, se hagan acercamientos no ideologizados, ¿no? En el peor de los sentidos y, y, sobre todo, pues, al que no nos quedemos bloqueados frente a un montón de cosas que yo creo que intuitivamente, ¿no? Normalmente vemos que no encajan, pero quizá no es tan sencillo encontrar esos argumentos, ¿no? Y es que yo creo que la historia de, digamos, un acercamiento político y una cierta, un acercamiento crítico a la tecnología viene al menos desde hace un par de siglos muy lastradas, ¿no? Por un montón de rechazos que son rechazos a priori, ¿no? Un montón de rechazos que además son rechazos con una base muy mítica, con una base muy, digamos, pues sí, eh, dogmática, ¿no? Y, y que en cambio, pues que son muy violentos en su terminología, ¿no? Y, de hecho, pues de, cuando yo empecé a trabajar en estas cosas hace pues como 10 años un poco más, eh, plantear simplemente, como hacen muchos los libros que están ahí, ¿no?, argumentos de reflexión crítica frente a la tecnología, se recibía con mucha violencia, ¿no? Y, de hecho, pues yo creo que esa violencia se sintetizaba normalmente mucho en esa noción de tecnófobo, ¿no?, que era algo que nos encontrábamos muy a menudo, ¿no? Como tecnófobo se nos lanzaba como un arma arrojadiza, ¿no?, Y de alguna manera se nos quería deslegitimar, se nos quería decir que, que era un absurdo el poder tener esa posición, ¿no? Y además de una manera en la que si veis, ¿no? Eh, se apela al miedo, se apela a la emocionalidad, ¿no? Incluso a lo mejor yo diría que desde una perspectiva incluso un poco patriarcal a veces, ¿no? De, como si eso fuera irracional, como si eso lo llevara solamente al ámbito de la emotividad. Y es como en verdad negar la posibilidad del, del diálogo, ¿no? Porque tecnófobo, o sea, esa acusación, de alguien que fundamentalmente se encuentra asustado, ¿no? que tiene un miedo irracional y que por eso se opone, es casi equivalente ¿no? a eso, a alguien con quien no se puede hablar, a alguien que no tiene ningún argumento. ¿no? Y eso eh, a mí me llamaba mucho la atención porque en el epílogo que escribió un amigo Antonio Alonso decía algo que yo creo que es muy cierto y es que en verdad en los argumentos de los defensores, ¿no? de los defensores un poco triunfales, de la tecnología es donde normalmente encontramos argumentos más eh, míticos, ¿no? argumentos casi de marketing en muchas ocasiones. ¿no? Cuando se nos ofrecen las promesas de la inteligencia artificial o de la vida en Marte o de cualquier otras cuestiones, parece que más se nos está vendiendo un nuevo modelo de coche ¿no? que, que se esté planteando sobre la mesa, un debate serio sobre cuál es la situación social real ¿no? y cuáles son las posibles estrategias a seguir. ¿no? Y en ese sentido es donde yo creo que quizá eh, más que tecnófobos somos críticos de la tecnología, ¿No? Y ellos más que neutrales, como se suelen plantear, o serios, o como quiera ser, pues son más bien gente que sienten una, una filia, ¿no? o más bien una adoración, que es la que yo creo que tiene un, una vertiente un poco irracional a esa, a esa tecnología. ¿no? Y uno de los objetivos del libro es justamente también, y lo vais a ver en parte de, de lo que se desarrolla, igual si uso el es que pues, si no hay un montón de como el, el poder plantear una, una distinción ¿no? entre esa técnica y esa tecnología y, y ver que argumentos que se pueden aplicar a una quizá no aplican a la otra. ¿no? Lo único que en, en ese sentido no es una distinción sencilla, ¿eh? no es una distinción analítica fácil, sobre todo por la manera en la que yo comprendo cómo funcionan las transformaciones sociales, ¿no? en donde esas transformaciones sociales no son ni fruto de un determinismo materialista ni tampoco solamente se pueden explicar desde una clave ideal, ¿no?, o desde una clave imaginaria, sino que son cosas más complejas, ¿no? Esas transformaciones sociales, pues para comprenderlas hay que entender, como digamos simultáneamente, ¿no?, un montón de factores que entran en juego, ¿no?, y hacer esos acercamientos de lo social, desde lo político, desde lo imaginario, ¿no?, desde las expectativas, desde las cosmovisiones. Entonces, digamos que el objetivo final del libro, o sea, lo que de alguna forma se pretende cuando el libro ya se ha leído, es poder haber dotado de cuerpo justamente esa distinción entre técnica y tecnología, ¿no?, pero no es como una priori, sino que es un resultado, digamos, de todo ese conjunto de reflexiones. Y, de hecho, se puede enunciar la diferencia de manera sencilla y lo difícil es justamente dotarme de ese contenido, ¿no? Porque uno de los puntos de partida clave del libro es que no deberíamos tratar a las técnicas de una forma distinta a lo que lo hacemos con nuestras relaciones interpersonales o con nuestras instituciones económicas o con nuestras instituciones políticas, ¿no? Todas ellas las entendemos como creaciones sociales, históricas, situadas... ¿No? Todas ellas entendemos que se pueden poner en cuestión, que tienen un origen pero pueden tener un final, ¿no? Que son sujetas a un debate. Entonces, en ese sentido, las politizamos explícitamente, ¿no? Porque como son históricas y son maleables, las podemos introducir en el debate político. Y con las técnicas tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, desde el momento en que entendemos que esas técnicas tienen una dimensión histórica, conviene también el ser sensible y el ver que no todas las técnicas son iguales, ¿no? Entonces, digamos que la manera en la que se puede expresar de manera sencilla esa diferencia entre técnica y tecnología sería decir que las tecnologías son solo un tipo de técnicas, ¿no? Y ese tipo de técnicas que han sido propias de las sociedades modernas capitalistas y posteriormente industriales, ¿no? Y en ese sentido digamos que bueno, están situadas históricamente, no son fruto de un determinado proceso y también no tienen por qué ser eternas. En concreto la estructura que toma el libro, ¿no? que pretende de alguna forma servir de un conductor es ¿Qué pasa? Y que pretende ser como hilo conductor es eh, plantear pues cuatro argumentos que yo creo que son los que de manera más habitual pues uno encuentra en boca de esos defensores de la tecnología, ¿no? Defensores de la tecnología que son muy variados, ¿no? Que son desde un familiar tuyo un día que estás cenando un domingo en casa de tu abuela, ¿no? A Pedro Sánchez defendiendo el Plan España 2050, ¿no? Y de alguna manera defendiendo una serie de argumentos que igual no se sostienen tanto ¿no? cuando uno los mira de manera detallada. ¿no? Y esos cuatro argumentos, que bueno voy a daros como algunas, digamos, pinceladas que nos pueden servir para abrir la conversación y el debate en torno a ellos, son el primero que la tecnología es la naturaleza humana ¿no? y que, por tanto, como es la naturaleza humana, no se puede cuestionar. La segunda es que no se puede luchar contra el progreso. ¿no? La tercera, que las tecnologías no son ni buenas ni malas, que depende del uso que se les den. Y por último, la cuarta, que incluso si ha habido problemas asociados a la extensión de esa tecnología, la única manera de solucionar o abordar esos problemas es usando más tecnologías. ¿no? Las tecnologías son las únicas que de alguna forma pueden dar una solución ¿no? o remendar los problemas que la misma tecnología ha utilizado. Eso que lo que yo llego a la conclusión, que son como las cuatro líneas argumentativas fundamentales que están ahí y de alguna forma para desmontarlas, pues yo creo que hay que desarrollar un ejercicio de reflexión desde la biología, desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía ¿no? y también desde la política. Y eso es un poco lo que se va haciendo, ¿no? digamos que uno de los capítulos tiene esas aproximaciones diferentes. Para el primero, este de que la tecnología es parte de la naturaleza humana, es muy pertinente ¿no? partir justamente de esa primera diferenciación, ¿no? de situar a la técnica como un fenómeno histórico y mostrar, por tanto, que tecnologías, tal y como se van a ir definiendo a lo largo del libro, pues no han existido siempre. Y eso es importante porque, mira, aquí en Málaga tenéis a uno de los principales defensores de, de este tipo de argumentos que os voy a contar, ¿no? que es Manuel Areas Maldonado. Hay muchos pensadores, el ecomodernismo que se ha venido a llamar, ¿no? que de alguna forma hacen el siguiente movimiento intelectual, ¿no? Dicen el ser humano. El ser humano se caracteriza fundamentalmente por su uso de herramientas, ¿no? El faber la noción del faber En concreto, no cualquier herramienta, sino herramientas que están al servicio de la modificación agresiva del medio, ¿no? que modificamos agresivamente el medio y no podemos hacer otra cosa. Pero es que, además, lo queremos hacer cada vez más y de manera más óptima. Y, por tanto, el capitalismo ¿no? nos da la manera de hacer esa modificación agresiva del medio cada vez más rápidamente y cada vez de forma más óptima. Pero, por tanto, ¿no? lo que se sigue de ahí es que el capitalismo no es más que una expresión de la naturaleza humana y, por tanto, es incuestionable. ¿no? Y esa línea argumentativa está muy presente en algunos discursos fundamentales. ¿no? Y, claro, donde no se sostiene, digamos, es en el primer paso. Porque aunque podamos aceptar que, como en tanto que animales somos animales que, entre otras cosas, ¿no? fabrican y utilizan herramientas, claro, lo que no se sigue es que esas herramientas estén siempre a servicio de esa modificación agresiva del medio, ¿no? Eso es algo que yo voy a ir desmontando después en el libro, mostrando que una de las cuestiones que hacen de cada una de las técnicas profundamente sociales, históricas y políticamente situadas es que no siempre tienen las mismas motivaciones ni los mismos objetivos, ¿no? sino que son diferentes marcos sociales las que de alguna forma ¿no? les imponen o de alguna forma les eh, bueno, les imprimen diferentes prioridades y objetivos. ¿no? Incluso, además, conviene ir un poco más allá y también poner en cuestión esa idea de excepcionalidad del animal humano, ¿no? como si fuéramos ese homo faber y de alguna forma el poder fabricar y utilizar tecnologías se convirtiera en una especie de signo casi divino que nos convierte en un otro aparte de la naturaleza. Yo creo que ahí hay un error doble. Por un lado... Es el no saber o no entender o no querer ver que el fenómeno técnico no es exclusivo del ser humano. En cuanto uno de alguna forma hace una pequeñita investigación, que tampoco es muy complicado, pues encuentra rápidamente que las técnicas líticas, que son las más sencillas, usar piedras para cosas, pues eso lo hacen desde arañas a pulpos, a aves, ¿no? En todos los reinos animales encuentras eh, expresiones de lo mismo y algunos son fascinantes. ¿no? uno que me encontré que está en el libro a mí me dejó impresionado, como por ejemplo una araña del desierto, puede usar una serie de cuartos, ponerlos a su alrededor, tejer un digamos una trama muy compleja con su tela de araña ¿no? y hacer un sistema de detección que si hay una vibración, y curiosamente el cuarzo es la piedra que mejor transmite esa vibración, ¿no? hay una reverberación en su tela de araña que está unida a su propio cuerpo ¿no? y es capaz de detectar la presencia de, de otro animal posiblemente agresivo. ¿no? Eso sí, vamos a los simios está todavía mucho más desarrollado porque ya podemos encontrar fabricación explícita de instrumentos, no, por ejemplo, palos, para de alguna forma pues, utilizarlos para acercarse y tomar algunas termitas, ¿no? o incluso hay ya desarrollo de protolenguajes, ¿no? protolenguajes que pueden dar lugar incluso a, a comunicación sencilla, ¿no? o sea, hay comunicación o ¿no? posibilidad de intercambio y comunicación con grandes simios. ¿no? Entonces, digamos que lo que eh, se pretendía o algunos pretenden que sea un absoluto, digamos, abismo ontológico, ¿no?, que separaría completamente, casi un poco de manera dualista, ¿no?, al, al ser humano, no sé si su alma sería aquí, justamente esa, esa capacidad de fabricar, utilizar herramientas y todo lo demás, se le ¿no? Y el segundo error, yo creo que también es no vernos en ese continuum de la vida, ¿no? No vernos en el marco de una filogenia, no vernos, digamos, como, bueno, pues un primate entre otros, y no vernos, sobre todo, en nuestras relaciones de codependencia, ¿no? Entendernos en ese marco antropocéntrico, Entendernos en ese marco excepcionalista y no ver, digamos, que sin todo lo demás no podríamos existir, ¿no? Y que sin todo lo demás la vida no sería posible, ¿no? En concreto, además, ese error yo creo que nos lleva a no analizamos correctamente, porque si hay algo que precisamente puede ser más excepcional en lo que el animal humano es frente a otros animales, no es tanto ese uso de la técnica, que como digo, yo creo que en nosotros quizá tiene un desarrollo mayor, ¿no? Pero que nos separa de manera gradual, no de manera esencial, sino quizá nuestra capacidad de creación imaginaria, nuestro simbolismo, ¿no? el lenguaje y la creación cultural. Quizá ahí sí encontramos un, bueno, un salto ¿no? o una diferencia que si tuviéramos que encontrar algún gancho ¿no? para definirlo de manera más esencial, pues estaría ahí. ¿no? Porque, y bueno, en verdad, yo creo que esa idea de homofaber tiene mucho más que ver con los imaginarios del siglo XIX, ¿no? con, con las pretensiones de un cierto productivismo y un cierto capitalismo que, cualquier, que con cualquier resultado biológico que no que no, que no lo sostiene, no lo sostienen. Entonces, eso, esa idea de que la tecnología es parte de la naturaleza humana, pues, en verdad, quizá solamente se pueda entender como el subproducto de un prejuicio, del prejuicio social de ese productivismo, y también de ciertos prejuicios ¿no? epistemológicos, de, por ejemplo, pues el inicio de los estudios por ejemplo, de la arqueología o de la paleontología, pues sí que se tuvieron que basar muy fuertemente en los restos técnicos, ¿no? en los restos líticos o en, digamos, esa materialidad que había quedado. Y quizá por ahí hemos sobredimensionado la importancia ¿no? eh, para entender el desarrollo, la evolución de lo, de lo que el animal que somos de esos instrumentos. ¿no? Pero yo creo que una visión un poco depurada nos pues debería pues, bueno, ayudarnos a entender que estábamos, digamos, equivocándonos, ¿no? planteando esa centralidad o dando esa centralidad o haciendo esa esencialización ¿no? del desarrollo tecnológico. En el segundo capítulo... En lo que me, a lo que me lanzo un poco, digamos, es a profundizar la dimensión más propiamente histórica, o sea, a entender, de hecho, cuál es eh, el magma de transformaciones políticas, ¿no?, sociales y, e imaginarias que nos han permitido o que nos han invitado o que nos han inducido a pensarnos justamente en esos marcos productivistas, ¿no?, y que han convertido en tan dificultosa, eh, digamos, la, la, la acción crítica o el cuestionamiento del papel social de esas tecnologías, ¿no?, Yo creo que si hay un gran marco imaginario que da cuenta de esa dificultad, es sobre todo el progreso, ¿no? La idea de progreso, o algunos lo han llamado el mito del progreso, ¿no? O sea, como de alguna forma es eh, imaginario, ¿no? Y cuando uso la palabra imaginario, pues sobre todo la, la utilizo de la misma manera que la utilizaba el filósofo Cornelius Castoriadis, ¿no? O sea, un imaginario no solamente como una cosmovisión, no solamente como una cosa ideal, ¿no? sino un imaginario es eh, a la vez algo que es capaz de modular nuestras representaciones, o sea, lo que entendemos sobre nosotros y sobre lo que nos rodea, pero también nuestros afectos, ¿no? aquello que es valioso o no es valioso, ¿no? prioritario o no, y nuestras intenciones, o sea, nuestras prioridades, incluso nuestra valoración ética, ¿no? Y esos imaginarios no están flotando en el vacío, sino que se encarnan en la materialidad concreta de las sociedades que construimos en nuestros instrumentos técnicos y en nuestras propias subjetividades y cuerpos, ¿no? Entonces, Es una noción mucho más complejizada, por eso también es mucho más complejo describir ese, ese imaginario del progreso que simplemente hacer una historia intelectual. ¿no? Yo creo que la filosofía muchas veces ha incurrido en un error, que es confundir historia con historia de las ideas. ¿no? Y otro doble error que ha sido ¿no? incurrir en un relato de cómo ha sido cierta transformación tecnológica que al final muestra como destino lo que en verdad era fuertemente contingente. ¿no? Porque hay muchos gérmenes, hay muchos momentos, hay muchas transformaciones que desde la mirada de larga distancia ¿no? que nos da nuestro presente, bueno, las podemos encarzar en un relato coherente, ¿no? pero en verdad en el momento no dejaba de ser pues, una pequeña chispa que podía haber prendido o no y que podía haberse de alguna manera unido a otras o no y generar un incendio o no. ¿no? Ahora vemos pues, que sí, el, el, el triunfo de ese, de ese progreso ha sido rotundo, ¿no? pero en verdad durante mucho tiempo pues, estaba en una situación precaria. ¿no? Entonces desde esa idea de germen, ¿no? desde esa idea de intentar pues, no esencializar ese relato histórico, sí que bueno desarrollo digamos un, los hitos que yo considero principales ¿no? en ese desarrollo, en esa formación de ese imaginario del progreso, un tema que necesariamente planteo de manera sintética, ¿no? porque daría para escribir mucho más, ¿no? pues eh, los hitos que se encuentran en el cristianismo, ¿no? la transformación de la idea de salvación, ¿no? y la salvación como viene a situarse en el trabajo, fundamentalmente, y en la industriosidad. ¿no? Los monasterios son muy importantes para eso y hay un vínculo muy importante entre el reloj, el monasterio, la transformación de la temporalidad. ¿no? Incluso en el monasterio empieza a haber ya alguna idea cercana a lo que luego podrá ser el trabajo salariado, transformaciones metabólicas, ¿no? donde se accede a la energía hidráulica, no se reorganiza el territorio, el bueno, hay muchos momentos que son muy importantes ahí. De ahí, digamos, que podemos pasar a la primera modernidad, ¿no?, a, a cómo de alguna forma pues, se van transformando nuestras nociones sobre todo, de qué es la naturaleza y cuál es nuestra relación con la naturaleza, ¿no?, y ahí, pues, es muy importante, la minería juega un papel muy importante, ¿no?, en la minería hay una disolución, digamos, de una valoración, un afecto, ¿no?, y, y una intención en donde la naturaleza se identificaba con un cuerpo, con un cuerpo maternal ¿no? y por tanto de alguna forma se establecía un límite ¿no? a la violencia que se podía ejercer. Eso se erosiona a la vez también que se combate contra los cuerpos concretos de las mujeres, ¿no? porque es simultáneo a, a la lucha contra la brujería. De hecho, ahí digamos que las reflexiones de Silvia Federici tienen mucho que ver también con esas transformaciones de los imaginarios. ¿no? Lo que un poco se ha, ha presentado como la desacralización del mundo o ¿no? el desencantamiento del mundo, pues tiene una vertiente que es esa vertiente del nacimiento de la tecnociencia, ¿no? es esa vertiente de un acceso objetualizado, que busca eficiencia, ¿no? eh, que objetualiza lo que existe, que además engarza en un programa político concreto, ¿no? que es el de inicialmente el de Bacon, ¿no? que también encontramos en Galileo, en Descartes o en otros muchos lugares. ¿no? no solamente es que la naturaleza sea un objeto, que podamos acceder a conocerla, sino que también la podemos poner a nuestro servicio ¿no? y además la podemos hacer de alguna forma servidora de nuestro bienestar. Eso que era una idea un poco, bueno, pues aislada de un, de un tipo en el siglo XVI, ¿no? pues ha ido cogiendo cuerpo a lo largo de los siglos, ¿no? y digamos de ser una idea de pensadores aislados se convierte en una idea de unas ciertas élites, ya en el momento de las ilustraciones, ¿no? y ahí bueno, hay que entender yo creo la ilustración no como un fenómeno monolítico, sino también como un fenómeno diverso, ¿no? pero evidentemente hay una sensibilidad que intenta dar cuerpo a eso desde un, bueno, una cierta élite, y se extiende al cuerpo social, yo creo, fundamentalmente a causa del socialismo, ¿no? Y yo creo que es el pensamiento socialista y fundamentalmente el socialismo de corte marxista, ¿no? a pesar de Marx profundamente, pues, probablemente, al menos de algunos de los escritos de Marx, el que extiende cierta noción primero de desarrollo lineal histórico vinculado al desarrollo tecnológico y también esa idea de progreso ¿no? y esa idea de liberación que tiene que ver o se asocia con la abundancia. ¿no? La industria, la abundancia industrial, es la que nos va a liberar ¿no? del trabajo y, de alguna forma, incluso va a disolver el ámbito de lo político, ¿no? Ese horizonte clásico del comunismo, pues, de la tercera, la cuarta internacional y de mucha parte del movimiento obrero, ¿no? Eso es muy importante porque si no hubiera sido por ese movimiento socialista, probablemente no se hubiera convertido el progreso en razón común, ¿no? Ahí, ahí es donde un, un cambio de escala que es muy pertinente, ¿no? Y que entiende también o da cuenta del siglo XIX como ese siglo del productivismo, ¿no? como aquello se extiende de manera muy profunda, ¿no? Y también es muy importante no solamente ver los hitos concretos que han ido dando forma a esa idea de progreso, sino lo que esa idea de progreso ha dejado oculto, ¿no? Cuáles han sido las sombras que han arrojado, digamos, esta hegemonía de la idea de progreso que poco ha sido como un parapeto, ¿no? Y yo ahí muestro como dos olvidos que me parecen cruciales, ¿no? Un olvido tiene que ver con nuestras relaciones económicas y materiales con, con, con la naturaleza, ¿no? O sea, cómo hemos organizado nuestro metabolismo social. Porque digamos que en esa idea de inevitabilidad del progreso, de desarrollo, pues ha escondido pues, lo que algunos pensadores de deporte marciano hablan o denominan fracturas metabólicas, ¿no? Hemos ido introduciendo en nuestros metabolismos elementos como el petróleo, como el carbón, ¿no? Hemos ido artificializando la agricultura, hemos introducido un montón de minerales, ¿no? Y hemos roto la circularidad de nuestra economía, haciéndonos dependientes de esos otros insumos lineales, ¿no? Y hemos ido generando un metabolismo profundamente a la vez insostenible y destructivo, ¿no? Y eso ha sido encuestionado en parte fundamentalmente por esa hegemonía del progreso desarrollista. Y por otro lado, también ha ocultado ¿no? a intramuros, a nivel de nuestras relaciones sociales, dos tipos de alienaciones muy importantes. La económica, que digamos ahí el socialismo sí que lo mostró bien, mejor, ¿no? una gran expropiación en el ámbito del trabajo, una gran expropiación de nuestros saberes, ¿no? una gran expropiación de los comunales, una gran expropiación de la posibilidad de una vida autónoma, ¿no? pero también una expropiación en el ámbito propio de la organizaciones sociales en donde el Estado juega un papel muy importante. ¿no? Ahí digamos que ha habido una expropiación pues desde la justicia a la, a la educación, a la salud y cada vez más, sobre todo con los fenómenos de digitalización informatización, Ahí ya también una expropiación del conocimiento, una expropiación de la experiencia sensible, incluso de la, de la relacionalidad. ¿no? O sea, digamos, un montón de ámbitos que estaban bueno, autónomos, ¿no? que se funcionaban de manera independiente, que se insertaban sobre todo en el ámbito comunitario, pues van pasando cada vez más a, a través del Estado y del mercado. ¿no? Y eso, digamos, que es un proceso que ha quedado fundamentalmente oculto queda oculto también en esa idea de inevitabilidad del desarrollo tecnológico y, sobre todo, inevitabilidad de la industrialización del mundo, ¿no? Eh, siempre se ha asumido, en gran medida, se ha asumido de forma crítica porque se tendía hacia esa linealidad, ¿no? Y más allá y después de ese socialismo, pues, mira el camino hacia la abundancia, ¿no? Y esos son olvidos que son muy importantes, ¿no? Porque si no se recuperan, si no se arroja luz sobre ellos, es muy difícil realizar un pensamiento estratégico hoy, ¿no? Sobre qué es lo que va mal y cómo de alguna forma le podemos hacer frente, ¿no? En el tercer capítulo ¿no? voy a otro de las ideas cruciales junto con esa idea de progreso en nuestra relación con la tecnología, que es la idea, como os decía, de, bueno, digamos que lo único importante es el uso. ¿no? Eh, ahí la, la gente que ha pensado sobre esto pues habla de neutralidad de la tecnología. ¿no? Digamos, las tecnologías en sí no son culpables ¿no? o no son cuestionables o no se pueden poner en tela de juicio y es solamente el uso, ya sea el uso en su sentido de las relaciones económicas capitalistas ¿no? o el uso tan concreto de lo que alguien hace en un momento dado por la tecnología. ¿no? Parece que eso es lo único que podemos poner en cuestión. ¿no? Hay una dimensión interesante histórica de, de por qué se forma esa idea ¿no? que, pues, que nos lleva desde el mundo griego ¿no? y cómo se forman los paradigmas disciplinares de, de la ética, de la política, hasta el siglo XX, sobre todo. En ¿no? el siglo XX hay un derrumbe de la idea de progreso, parcial, ¿no? porque todavía subsiste, pero digamos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial muestran de forma muy clara, digamos que obviamente no todas las tecnologías van a tener siempre ¿no? efectos positivos. en el siglo XIX, digamos, era razón común, ¿no? Que todo desarrollo tecnológico siempre va a tener un efecto positivo, ¿no? Y que todavía hay resabios de ello, ¿no? Como poco, hay como mucha tolerancia, ¿no? O sea, a priori siempre se espera que el desarrollo tecnológico vaya a ser positivo, ¿no? Eso algunos lo han llamado sonambulismo tecnológico, ¿no? Claro. Los aviones de guerra, las trincheras, los gases tóxicos, la bomba atómica, ¿no? eh, incluso las propias fábricas y la experiencia del primer movimiento obrero, ¿no? cómo se deterioran sus condiciones de vida, hace que un montón de autoras y autores muestren que hay que repensar esa idea ingenua de progreso. ¿no? Y un poco hay una autodefensa o una reacción de, del pensamiento, yo diría, conservador ¿no? o del pensamiento progresista, que es decir, justamente, bueno, cuidado, no, no, las tecnologías no son el problema. Igual tenemos que pensar solamente en cómo las usamos, no igual ha habido malos usos, pero no, no podemos ir a la raíz, digamos, de replantear ¿no? la importancia o el uso posible de esas tecnologías. ¿no? Y de hecho, la, la rama de la filosofía de la tecnología nace en parte justamente con esa pretensión de dar forma, no de teorizar esa neutralidad, ¿no? y pues son precisamente ingenieros, no mucha gente que tiene su sustento y también, digamos, su defensa imaginaria en la tecnología los que desarrollan y le dan forma a esa idea de, de neutralidad. ¿no? Y esa idea de neutralidad ¿no? y esa centralidad del uso yo creo que es muy errónea y que nos permite, o no, más bien no nos permite, nos impide, es un gran obstáculo, comprender bien la excepcionalidad, sobre todo, de las tecnologías presentes. ¿no? Digamos que ese tercer capítulo es el que es más filosófico ¿no? y hay una propuesta un poco general de cómo entendemos las tecnologías o las técnicas en general en, en cada marco social e histórico, ¿no? Y, bueno, pues para que os hagáis una idea, los elementos clave de esa comprensión son, sobre todo, el objeto, ¿no? Yo pongo como ejemplo un arco. Entonces, ¿qué significa entender un arco? Entender un arco, pero en clave sociohistórica ¿no? No solamente entenderlo como lo entendería un ingeniero, que lo que le interesaría es, pues, cómo se construye, básicamente, ¿no? Pues entender un arco como poco tiene que saber, tiene que ser, bueno, entender el objeto, pero también cómo usarlo. Si no entiendes cómo usarlo, pues entonces incluso no sabes si es un arco o es una lira, porque hasta que no lo usas, no tienes muy claro de qué va, ¿no? pero no solamente el uso. ¿no? También tienes que entender qué implica a nivel social o cómo los imaginarios de la sociedad ¿no? de alguna forma se entremezclan con el uso y la presencia de ese objeto. Por ejemplo, no entiendes el arco si no entiendes cómo se te ve a ti cuando tú portas el arco. ¿no? Ir con el arco por el mitad de la aldea significa que eres un cazador, ¿no? es un símbolo de estatus. ¿no? También el arco es un mediador eh, de tu relación con el resto de animales, probablemente, ¿no? puede jugar un papel ritual. Incluso cuando vamos a objetos como la lira y no el arco, pues es mucho más importante su papel social, ¿no?, el que papel juega la música, que el papel, digamos, técnico, ¿no? O sea, bueno, el cómo se toca le interesa al músico, sin embargo, el papel que juega en un ritual le interesa a toda la sociedad. ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Con técnicas sencillas, esa, ese objeto y su entorno, ¿no?, el entorno técnico, todo aquello que es necesario para entenderlo, pues a veces puede ser relativamente reducido, ¿no? porque ya es bastante amplio, si veis, ¿no?, porque para entender una cosa tan fácil como el arco, pues uno necesita un estudio antropológico, ¿no? de la sociedad en la que en la que aparece. Pero bueno, quizá te puedes circunscribir, ¿no? Digamos a esa sociedad y a lo, las materias que tiene cerca, ¿no? Porque bueno, se construirá con madera, ¿no? Y probablemente con pelo de animal y, y poco más. ¿no? Pero claro, cuando vas a tecnologías complejas como las actuales, ¿no? ese conjunto técnico que rodea al objeto es enorme. ¿no? Es tan grande que ya casi toca a todo el mundo. ¿no? Entonces pensad en medio en un arco en, en un iphone, ¿no? Y cómo de cómo de diferente es. Porque entender qué es un iPhone significa entender un montón de cosas, ¿no? Significa entender el extractivismo, la minería, la geopolítica, ¿no? Capitalista, contemporánea. Significa entender la desigualdad global, ¿no? Significa entender, pues, por ejemplo, el problema que tenemos a día de hoy con el cambio climático, ¿no? Cómo se estructura, digamos, a nivel energético, el problema de los minerales raros, los residuos. Eso solamente para entender el objeto. Pero después de eso tienes que entender las relaciones laborales, ¿no? La aceleración social, tienes que entender las subjetivas, subjetivas, ¿no? tienes que entender la cuestión de la atención, de la adicción, tienes que entender cómo ha mutado la economía capitalista por la presencia ¿no? y la extensión de esa informatización. O sea, tienes que entenderlo casi todo. Y es que, de hecho, hay como una especie de vértigo cuando uno se da cuenta de que la extensión, digamos, de esos objetos tecnológicos complejos hace que haya una interconexión, una organicidad, ¿no? en donde ya el objeto aislado en sí casi es lo menos importante. Por eso la dimensión de uso es tan insuficiente, porque en verdad tú un coche, tienes un coche y puedes no usarlo jamás en tu vida. Pero aunque no lo uses jamás en tu vida, el objeto tecnológico coche ¿no? ha moldeado un montón de aspectos ya de tu vida. Ha moldeado cómo se ha construido tu ciudad, ha moldeado las transformaciones del clima, ha moldeado las guerras por los recursos, ¿no? Ha transformado el urbanismo de tu ciudad, ¿no? Ha transformado muchas cosas que no tienen que ver con el uso concreto. O sea, luego sí, tú puedes usar el coche para ir a ver a tu abuela o para atropellar a alguien, ¿no? y sí, por supuesto, esa cosa es, digamos, de perogrullo ¿no? Pero eso no es lo más relevante, si uno quiere hacer un análisis político de esa tecnología, ¿no? Entiendo que lo problemático no es que la gente vaya por ahí atropellando cosas, ¿no? Cuando pensamos en los coches, lo problemático es justamente ese mundo que construye, ¿no? Entonces, eso todavía nos cuesta mucho. Nos cuesta, o el pensamiento crítico, le ha costado mucho ver esa organicidad, ¿no? Le ha costado mucho ver que es muy difícil criticar, por ejemplo, ¿no? eh, el coche diciendo solamente que es que está el servicio de los intereses capitalistas, ¿no? Como se hace mucho por la informática también, ¿no? O sea, no ver en la informática toda esa interconexión y decir, no, no, lo único malo es que enriquece a Google, ¿no? Si lo hiciéramos nosotros, pues ya no habría problemas, ¿no? Bueno, es más complicado, ¿no? no significa que una tecnología sea no neutral que sea mala. O sea, hay que separar esa cuestión. Que sea no neutral significa que tiene efectos políticos, económicos, sociales, ¿no? Diversos. Algunos pueden ser positivos, ¿no? Y de hecho, digamos que tan no neutral las tecnologías complejas como las tecnologías simples. ¿no? Lo que pasa es que, digamos, que en el marco de la crisis ecosocial global, ¿no? esa inercia, sobre todo esa inercia de, de los marcos metabólicamente insostenibles es muy fuerte. ¿no? Y entonces, eso me lleva un poco al cuarto y último capítulo, ¿no? Y es como, digamos, la necesidad, la exigencia, la urgencia de realizar valoraciones políticas de esas tecnologías. ¿no? Dejar de enfrentarse a ellas como, bueno, como eventos naturales, ¿no? Como cuestiones que no pueden ser puestas en cuestión. ¿no? y tratarlas como cualquier otra transformación social, ¿no? y evaluarlas de manera muy exigente, y evaluarlas siendo conscientes de lo difícil que es ponerlas en cuestión. ¿no? Y es muy difícil por esa inercia material que adquieren, pero también es muy difícil por la inercia subjetiva que general generan. ¿no? Porque uno de los elementos que están detrás, digamos, de esa forma en la que las tecnologías tienen una naturaleza profundamente social, es cómo construyen necesidades. ¿No? Entonces hay un momento dado en el que se da casi una indefinición entre aquello que nos resulta natural ¿no? y aquello que está tecnológicamente mediado. ¿no? Y pensamos, por ejemplo, en que la electricidad es una tecnología ¿no? y históricamente, además histórica reciente históricamente, ¿no? que tiene un par de siglos de vida. ¿no? Y en cambio hoy hablamos de derecho a la energía ¿no? y hablamos de derecho a la energía significa derecho al uso de la tecnología electricidad. ¿no? estupendo, ¿no? Y que es parte de lo que nosotros hacemos y militamos, ¿no? Pero me parece un buen ejemplo como para ver cómo de profunda puede llegar a ser la identificación entre una tecnología y una necesidad y cómo también por eso es muy dificultoso, ¿no? cuando de alguna forma queremos poner en cuestión una tecnología, ¿no? Ahora queremos desfosilizar nuestras economías, pero como hay esa implicación tan fuerte entre nuestro metabolismo, nuestra economía y nuestras necesidades, ¿no? El viaje, la movilidad, ¿no? nuestra propia noción de libertad están vinculadas al acceso abundante a energía, ¿no? Entonces transformar nuestra relación con las tecnologías, transformar radicalmente la sociedad, implica también transformar nuestras necesidades. ¿no? Y eso es muy complicado, porque es un poco como arrancarte la propia piel, decía Jacques Ellul, ¿no? que llega un momento en donde, bueno, pues es el gran dilema del ecologismo, en verdad. ¿no? Que tomárselo en serio significa transformarse de manera muy profunda. ¿no? Significa transformar lo todo realmente. Cómo nos relacionamos, cómo nos relacionamos con la naturaleza, pero también cómo miramos al mundo. ¿no? Nuestras expectativas, nuestros deseos, ¿no? nuestras aspiraciones. Y digamos que es el cuarto capítulo, lo que pretende es denunciar ¿no? a toda esa gente que, bueno, enarbolan en ese tecno -optimismo, no y entonces nos escatiman en esa reflexión diciendo que no hay que dar esa reflexión porque en cualquier caso todos los problemas ¿no? se van a solucionar automáticamente con más tecnologías y plantear la urgencia de sí tener esa reflexión, no de sí tenerla democráticamente, colectivamente ¿no? y sobre todo tenerla en escenarios de colapso ecosocial en donde un poco, digamos, la posibilidad de tener mejores posibilidades de reorganizar la vida social, no tiene mucho que ver con hacer un cuestionamiento profundo de nuestro marco tecnológico. ¿no? Y no hacerlo y seguir en esa inercia nos va, de alguna manera, llevando a escenarios peores ¿no? y va limitando las posibilidades de salidas buenas. ¿no? Entonces, bueno esas son las ideas un poco principales que están ahí, ¿no? y esos son los debates que el libro pretende que hablamos, que abramos. ¿no? O sea, digamos que no, no hay soluciones, más allá de que, bueno, pues sí, intuiciones, de que probablemente pues, tendríamos que pensar En, en tecnologías más sencillas, ¿no? más localizadas, ¿no? adquirir una inspiración metabólica de ciertos metabolismos no industriales. ¿no? Ahí hay un, algunas indicaciones que son ya antiguas, ¿no? porque está ya la noción de tecnología blanda o intermedia o tecnología convivial, yo tampoco me invento nada. Pero más que yo decir lo que hay que hacer, que no me parece lo importante, ¿no? eh, lo que pretende el libro es abrir ese debate en el ámbito de los movimientos sociales ¿no? y en el ámbito de la sociedad en general. ¿no? Es señalar la importancia de que, nos, de alguna forma, hagamos cargo de que es tan político el desarrollo tecnológico como lo es ¿no? cualquier otra cosa. Entonces, bueno, pues nosotros, luego tenéis eh, preguntas o cuestiones o comentarios, pues vamos a ello. Muchas gracias. ¿Ya, ya Muchas gracias. difícil. por ¿me escuchan? Sí. Sí, hay seis personitas. Ah, bueno, ¿me escuchan por ahí? Hola. Yo creo que sí, ¿no? Antes decían que sí, el micrófono lo hemos cogido ahora por un rato porque hay un poco de... Que está muy difícil escuchar todo esto de la parte y no plantear cosas concretas, como que necesitamos un poco de... Abasallamiento. Bueno, lo siento. No, no, pero como, perdón dónde empezar. Pero amigo, igual sí, para la gente que está el micro. Miguel, lo siento, dicen que no se oye. Lo repito para los que no están. De alguna manera yo planteo. Eh, la diferencia tan abismal que hay entre el desarrollo de una tecnología analógica y una tecnología digital. En cuanto a que la tecnología analógica eh, ha supuesto, eh, desde, desde la época de los griegos como mínimo, el pensamiento avanzado por analogía y por metáforas analógicas, ¿no? por comparar una cosa con otra. Sin embargo, a partir de la tecnología digital, lo que ocurre es una separación abismal entre el desarrollo que ha tenido el conocimiento y el pensamiento hasta ese momento y lo que, va venir, y lo que viene después. ¿Eh? Entonces, de alguna manera eh, hay un cambio no solamente en la tecnología sino también en la composición de esa tecnología porque la hace incluso aún más autoritaria más centralizadora y menos disponible ¿eh? a la utilización de, de mucha gente. Esa sería un poco la primera cuestión que planteo, ¿no? Y Adrián seguro que nos va a ayudar mucho. Sí. Eh, hola. Eh, sobre el segundo punto, el tema del, del mito del progreso, no, no sé si lo, lo llegas a plantear en el libro, Que, de cómo combatir el mito del progreso, cómo superarlo, pero muchas veces en esa superación del mito del progreso caemos en otros tipos de mitos, como podría ser el mito de la Ubrin, de cómo eh, si traicionamos la naturaleza, pues hay un castigo detrás y simplemente eso, cómo no, cómo no caer en otros mitos que hay detrás de intentar superar el mito del progreso. Porque muchas veces eh, acabamos dando la vuelta y acabamos atrapados en otros mitos, que, desde qué punto de vista no mitológico, si lo está planteando desde un punto de vista no mitológico, desde qué punto de vista planteas esa superación. Y luego eso lleva al tema de la naturaleza, que, que plantea, cómo planteas los constructos de naturaleza, diferentes constructos de naturaleza y todo lo que ello implica en este, en este tema. ¿Más creo que sí sí no te entendí cuando te esté respondiendo me lo dices es que no estoy empezando por lo último yo al tema de lo de la naturaleza que es la naturaleza ¿no? los peligros de la formación naturalista etcétera pues le di un poco de reflexión antes de ponerme a pensar en esto porque al final cuando piensas en técnica y tecnología siempre piensas en naturaleza de un modo u otro no digamos que es como y en eso me sirvió mucho las reflexiones de Jorge Riesman no que digamos entre... Pues bueno, un montón de tiempo, ¿no?, en donde la noción de naturaleza había sido muy, muy atacada, muy en un siglo XX que había anunciado muchas falacias naturalistas, ¿no?, que había introducido la importancia de la mediación social, pues quizá yo creo que se había llegado a un extremo, ¿no?, de un exceso, digamos, de, de culturalismo, ¿no?, a una casi, bueno, corrosión total de ninguna noción pertinente de naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso puede ser problemático, ¿no? O sea, yo creo que hay que hacer, para mí, una doble distinción, Primero, que no tenemos acceso a la naturaleza que no sea culturalmente mediado, eso sí, yo creo que eso es incuestionable, pero que nuestro acceso no es lo mismo que la realidad de esa naturaleza. Es decir, que nosotros tengamos un acceso culturalmente mediado no significa que seamos creadores, que seamos demiurgos de esa naturaleza a través de nuestro acceso. ¿no? A que sí que existe una realidad independiente, no una realidad objetiva o objetivable. O sea, no es que nuestros constructos culturales puedan aspirar digamos, a reducir o a tapar por completo ¿no? lo que se naturaliza es, siempre queda resto. ¿no? Y digamos que es nuestro ensayo de cómo hacerlo, ¿no? pero no confundamos, creo, esa realidad independiente con nuestro acceso a la misma. ¿no? Y un elemento que es muy crucial en esa realidad independiente es entender justamente pues, una noción como la de ecosistema. Una cosa sencilla. ¿no? Tanto nuestra dimensión biológica en tanto que cuerpo como la, la inserción que tenemos como animales en los ecosistemas, ¿no? Porque una vez que uno hace eso, yo creo que sí puede construir una noción sustantiva de naturaleza, ¿no? Y es justamente pues esa dinámica que está ahí al margen de alguna manera de nuestra mirada y también que es frágil y que puede ser dañada, ¿no? Y que de alguna manera dañamos justamente con esa con esa extensión de los ecosistemas, ¿no? O sea, ahí hay una, bueno, un largo proceso de coevolución, un cierto encaje que, que es frágil, ¿no? Y que de alguna manera hemos tensionado y, y seguimos tensionando, ¿no? y ahí no hablamos ni de naturaleza esencial ni de naturaleza humana de ninguna otra noción de naturaleza hablamos simplemente de eso que está ahí no y de eso que existe y eso me parece importante ¿no? y yo creo que eso es un buen punto de partida para probablemente hacer una aproximación no mitológica, no a bueno nuestra relación con la naturaleza y la manera en la que tenemos de entender el cambio social y el cambio histórico porque yo creo que lo que es más profundamente mitológico en ese progreso es que bueno pues nos sustrae la posibilidad de entender digamos, que nosotros somos los agentes de esa creación social, ¿no? O sea, de alguna forma es como que, que la agencia se hace algo externo, ¿no? El determinismo tecnológico, o la misma idea de progreso, pues nos plantea que hay un devenir, ¿no? Del que somos solo receptores pasivos, ¿no? O sea, de alguna manera nos sustrae nuestro, bueno, nuestra función de actor político y social, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a ponernos en ese centro y además hay que hacerlo desde una noción de finitud, ¿no? De fragilidad poniéndole centro a la muerte y la falibilidad, ¿no? y sobre todo si queremos hacerlo desde una perspectiva democrática, la falibilidad es muy importante, no o sea, no el racionalismo ni el positivismo, sino justamente el intento y la posibilidad de fallo perpetua. ¿no? Entonces yo creo que es como desprendernos de la soberbia moderna, un poco, ¿no? y de la soberbia de la tecnociencia y mostrarnos pues, como lo que somos, animales capaces de una racionalidad relativa, desde luego no, no racionales, ¿no? y animales también capaces de bueno una, una captación relativa de lo que hay, ¿no? pero siempre, digamos, pues con esa naturaleza mediada, finita ¿no? y falible. Yo creo que, bueno, pues por ahí nadie está libre de mitos, y seguramente tampoco sea deseable, ¿no? O sea, quiere decir que en la construcción de los imaginarios y en la construcción de, del empaque social, lo mitológico tiene un papel importante, ¿no? Pero yo creo que, bueno, darle un espacio a, a una ilustración máxima, que decir, a, a un alto máximo, es importante, ¿no? por ejemplo, que le interesaba a la vez entender la sociedad y la psique, ¿no? Siempre decía que es el resto, el resto en nosotros es nuestra psique, ¿no? Y yo creo que no hay que caer en la pretensión de, de que podemos eliminarla, de que podemos hacernos como completamente autotransparentes, por pues la sociedad tampoco nunca va a ser auto, completamente autotransparente, pues no pasa nada, ¿no? Pero bueno, si somos capaces de ver Que hay algo que es profundamente mitológico pues el PIB es profundamente mitológico el crecimiento económico es profundamente mitológico, no mitológico el antropocentrismo pues ataquémoslo y hagámoslo lo mejor posible ¿no? y luego respecto a lo que decía Miguel es sí es muy muy importante no el hecho de cómo de alguna forma hay una toda una línea progresiva de especialización no y también de abstracción que va haciendo esa expropiación más y más profunda Porque digamos que hay un paso, un salto de gigante entre las tecnologías analógicas y las digitales, sobre todo en la inexcesibilidad, la improbabilidad, lo dificultoso que es apropiárselas, ¿no? Y sobre todo también el nivel de centralismo y el nivel de conocimiento experto que requieren. ¿no? Eso por no hablar también del cambio de escala, ¿no? porque, por ejemplo, hay un libro muy bueno que es, yo recomiendo que se llama La libertad en coma, ¿no?, donde muestra cómo la escalada burocratizante ¿no? y la escalada de extensión del capitalismo se llega, digamos, de alguna forma a un embudo dificultoso en los años 60-70, y sin la digitalización y la informatización no se hubiera podido dar ese paso adelante, ¿no? La deslocalización productiva, ¿no? O ahora todo lo que conocemos en la vida la lógica algorítmica ha sido un cambio de escala que solamente ha sido posibilitado por esas nuevas tecnologías y que, además, tiene una contracara muy dificultosa o muy preocupante, y es cómo re reduce, ¿no? Cómo, de alguna forma, moldea una cierta realidad Pues con la pretensión, por ejemplo, de que todo aspecto del acontecer humano se puede reducir a datos. Eso que algunos llaman dataísmo. Bueno, pues eso es una expresión muy fuerte de esa neutralidad de la tecnología, Porque, ¿qué significa que el amor se puede reducir a datos? ¿O qué significa que el trabajo se puede reducir a datos? ¿O que la educación se pueda reducir a datos? Una pregunta, y por el otra. Vale. Por pregunta María Eugenia. Eh, una pregunta sobre el uso de la tecnología en el control social creciente. Vale. Contamos varias, si quieres. Sí, sí, sí. Bueno, Marocenia, ¿quieres activar el micro? Y ¿Puedo desarrollar un poco más Hola. ¿Sí, se, se oye muy mal, eh. <risa> No, yo, yo, bueno, creo que o sea, eh, El tema del control social, no, la la, el uso de la tecnología en el creciente control social, que con, ahora con el 5G y tal se ve, se ve muy claro, no, y, y que como digamos, el, países como China y tal, no, que lo utilizan ahora con el tema de la pandemia, se ha dado un paso creciente a que en estos países ese límite, digamos, también se, se vea obviado ¿no? Eh, es un elemento, digamos, el tema de la pandemia para saltar, digamos, cualitativamente y eh, ejercer un control, digamos, social a través de estas tecnologías juntas, ¿no? Además de lo que significa a nivel de extractivismo y a nivel de seguir con el creciente despojo ¿no? de los territorios donde existen estos materiales, ¿no? Entonces, bueno, era era una cotación para que para que el compañero a ver qué opina. Gracias, María Eugenia. Y yo quería preguntar, no sé si es con la etiqueta, pero siento que no hace nada, ¿no? ¿Eh? Vale. Eh tengo una fuerte discusión, me parece que eso no ¿no? va a mostrarlo, que hay muchas partes que me agradecen, pero estoy intentando ponerme eh, en la mente de una persona, en un escenario que igual podríamos ser muy amor ¿sí? Y me pregunto por las posibilidades de eh, emanciparnos de ¿no? es que, persona eh, gran trabajo de tecnológico, y un trabajo que esté muy sincera, que yo creo que muy bien como el ejemplo de la luz y me pregunto por las posibilidades reales de que las cosas son de otro modo pensando que ya no solo la sino el sistema el sistema técnico que está me pregunto por la capacidad de oficina y nuestra capacidad y nuestra voluntad para comunicar en diferentes situaciones hasta todo el es hasta qué punto hasta es posible hasta qué punto hasta ¿Y cuántos hasta qué punto están presentes en, la oficina, en la tiene que tenemos un cliente central y es capaz de ordenar todo, no o su entorno, su sus su su así no, un poco de venta, y solo, y vamos a pintor, una semana de la y yo, si vamos a ver si va a Y que que no a por sí es como un poco fatalista. Y voy participo ya de… Bien. Pues sí, también muy cierto, en que es una reversión, muy cierta y ese no que lleva a la ventana a pesar de la transformación sino que lleva al seguramente. Entonces, en este panorama que llaman humanista, porque yo la misma forma, que en la centralidad de nuestro menor, que pues se si todo este que te no sé que no Eh, si, si crees que también es todo el mundo del progreso y de todo el entramado para que no hagamos nada, pues contestando a lo primero, eh, sí, eso, el tema de la digitalización en específico, eso es algo que me ha ocupado todo el año pasado y que hemos estado trabajando bastante desde Ecologistas en Acción. Hemos hecho varias publicaciones, hemos publicado un librito contra la eso digital, no, hablando un poco de los efectos bueno, de muchas esferas ¿no? de esa digitalización, de cómo también se está empezando a dibujar un escenario post pandemia, ¿no? En donde esa extensión de la, de la digitalización, pues bueno, avanza sin demasiado cuestionamiento, ¿no? Poniendo, exacerbando esos efectos políticos, económicos, ecológicos. ¿no? Y de hecho, pues ahora durante este verano voy a estar trabajando en hacer algo más amplio. O sea que bueno, por ahí vamos a seguir, vamos a seguir en ello, ¿no? Pues ahora no me voy a detener mucho en esa cuestión, pero tenemos materiales por ahí. Eh, respecto a lo otro, que quizá va más en línea con parte de las cosas que, que sí que se plantean en el libro. Claro, dicho como lo dices, yo creo que tiene casi más que ver con la hegemonía del neoliberalismo ¿no? y con ese nuevo capitalismo avanzado que con incluso la, el mito del progreso. Porque lo mismo exactamente que has dicho lo podríamos decir de las relaciones económicas, ¿no? de las desigualdades, lo podríamos decir de las relaciones patriarcales. ¿no? O sea, todo ello son un montón de creaciones sociales que tienen un montón de inercia, que están parcialmente autonomizadas parte, ¿no? que tienen una gran inserción, algunas milenarias en nuestros imaginarios ¿no? y en nuestras infraestructuras. Yo creo que hacer política, no sé si es voluntarista, pero hacer política es como poco atreverse a pensar que eso se puede transformar ¿no? y en la mayoría de los casos hacerlo, transformarlo. ¿no? Entonces, si sí, el movimiento obrero, por ejemplo, le pudo hacer frente al capitalismo del 19. aquello era un destino, aquello era un destino, ¿no? y tenía también una dimensión tecnológica importante, pero bueno, ellos se centraron más en lo social, ¿no? Era la, el mercado como la naturaleza, ¿no? La competitividad que, bueno, eh, iba al darwinismo para justificarse, ¿no? El reino del más fuerte, ¿no? Y ellos dijeron que no, ¿No? ¿Que por qué? ¿No? ¿Qué por qué? Que porque ellos iban a tener que estar en esas condiciones, que por qué esa desigualdad social, ¿no? Que por qué esos monopolios. Y lo que hicieron fue ganarse su agencia, ¿no? Construir agencia, porque eso se hace política también, en parte, ¿no? Construir agencia en lo concreto, en lo simbólico, en lo imaginario, ¿no? Y desde esa construcción de agencia, pues, transformar las cosas, ¿no? Eso es bien complicado, ¿no? Que siempre lo ha sido. Y llevamos, por ejemplo, ahora décadas en donde parece que poner en tela de juicio esa desigualdad es imposible, ¿no? O sea, ese era el lema, no hay alternativa, ¿no? Pero también lo ha hecho el feminismo, parte de lo que hace o que está haciendo, ¿no? O sea, bueno, el patriarcado es más antiguo que el capitalismo. Y, sin embargo, pues se ha puesto en cuestión, ¿no? Se ha puesto en cuestión, digamos, también un montón de elementos que tenían una dimensión mitológica muy importante, un montón de palacios naturalistas que estaban ahí, ¿no? Incluso una manera de organizar la economía, que digamos es la gran tarea pendiente, ¿no? O sea, esa redistribución entre lo productivo y lo reproductivo, ¿no? pero también se está atacando. Entonces, en lo tecnológico ya se ha hecho también, ¿no? Lo que pasa es que igual no lo hemos visibilizado como que lo habíamos hecho. Se ha hecho desde el siglo XIX, ¿no? y ahí está el movimiento ludita, como una oposición concreta y específica a un desarrollo tecnológico que se ve como socialmente nociva, pero se ha hecho también en el siglo XX. ¿no? Ha habido un movimiento mundial contra la bomba atómica, ha habido un movimiento antinuclear que, por ejemplo, en el País Vasco ha conseguido una moratoria y en otros lugares, ¿no? y eso es hacer un análisis político de la tecnología. Es decir, esto no es inevitable, ¿no? esto no es natural, esto es una decisión, una decisión que no queremos porque la evaluamos como negativa por muchos motivos y nos organizamos y nos oponemos y eventualmente a veces ganamos y a veces perdemos, ¿no? Hoy el ecologismo, muchas de las cosas que hace, también es eso, ¿no? Cuando se opone al coche, por ejemplo, ¿no? Dice, no, hay que cambiar de paradigma, ¿no? Ahí está poniendo lo tecnológico en el centro, ¿no? Claro, el problema que se tiene hoy es que hay esa interconexión muy grande, ¿no? Y claro, en realidad, pues lo que ocurre es que yo lo que entiendo es que deberíamos aspirar a que esta crítica de la tecnología no es que fuera la única o que fuera una acción independiente, sino que se incorporara como una dimensión más. O sea, igual que entendemos que no hay lucha anticapitalista, que no sea feminista, ¿no? Pues entendamos que no hay lucha anticapitalista, que no sea feminista, pero que probablemente también no ponga en cuestión ¿no? nuestra relación con la tecnología. Es tan sencillo como eso Eso es lo que llevamos intentando medio sirve. ¿No? Simplemente que sea una dimensión, que por qué... O sea, la pregunta que siempre nos hacemos es por qué esto no lo vamos a cuestionar. La podemos cuestionar todo, pero esto no. Bueno, y por qué no, ¿no? Y cómo no... Lo hacemos cuando además depende de ello en gran medida la manera en la que bueno, establecemos un metabolismo con la naturaleza, satisfacemos nuestras necesidades. ¿no? Entonces, bueno, se va haciendo en cada de más ámbitos. He dicho la lucha antinuclear en negativo, pero te puedo decir en positivo la agroecología. ¿no? La agroecología pone en cuestión la agricultura industrial. Básicamente hace eso, ¿no? La agricultura industrial que fue, digamos, una industrialización de ese ámbito. ¿no? Y lo hace, ¿no? Y lo hace con toda su complejidad. Desde los valores, desde el consumo, desde la transformación técnica, desde la relación con la naturaleza, ¿no? Pues hagámoslo muchas más cosas, ¿no? Yo creo que la crítica a la digitalización debiera ser seguramente uno de los elementos prioritarios, como lo fue la lucha contra los transgénicos, que es otro ejemplo, también, ¿no? De lucha neoludita, lo podemos llamar así, ¿no? Algunos lo han hecho así, lo han llamado de ese modo, ¿no? Y bueno, yo creo que va, sirve con visibilizarlo y con alimentarlo, ¿no? E incorporarlo, digamos, al ámbito de lo que es cuestionable y de lo que, de lo que se puede, de alguna forma, decidir democráticamente. Claro, otra cosa es, ¿cómo transformamos el mundo? Si esa pregunta me la haces, es más complicado, ¿no? Porque la dificultad que seguimos teniendo a día de hoy son los plazos, son la agencia, ¿no? Tan, tan desigual. Y lo único que sí que creo que nos convendría mucho ver es que una de las cosas que ha ido haciendo cada vez más grande el abismo entre la agencia de los movimientos sociales o de las luchas populares y la agencia de las élites es la tecnología, ¿no? Y la tecnología y el mundo bélico y la lucha política son inseparables, ¿no? Ella hablaba de control social, Pero hablemos simplemente de cuestiones militares, ¿no? Qué diferente es la Revolución Española de la Revolución Enrollada, por ejemplo, ¿no? Y cómo también ves esa agencia muy limitada cuando, por ejemplo, hablas con los saharauis y te dicen, no, es que en este sitio no podemos estar más de 10 minutos porque si no nos matan los drones, ¿no? Cuando existen robots automatizados que con reconocimiento facial te matan, ¿no? O sea, ya no es fusil contra fusil, ¿no? O como mucho, pues un fusil contra 10 fusiles, ¿no? O luego un poco más adelante un fusil contra un tanque, ¿no? Y luego ya un fusil contra un tanque y un avión. ¿no? y un fusil contra una metralleta. ¿no? Ahora es eventualmente un fusil ni eso, porque no solemos ya tenerlos, ¿no? contra máquinas eh, robotizadas y automatizadas. ¿no? Entonces, también en la lucha antimilitarista, no que la lucha antimilitarista, antimilitarista, antimilitarista, antimilitarista también fuera crítica de esa tecnología, que de alguna manera, igual que luchó por el desarme nuclear, no luchara por el desarme en general, pues probablemente sería un cambio muy sustancial ¿no? en el ámbito de la agencia. Lo que pasa es que, bueno, pues estamos en una situación desde hace ya décadas en la que la lucha política se enfrenta a muchas dificultades, por muchos motivos. ¿no? Pero es una dimensión más. No es como, venga, ahora todos nada más que somos luditas. No, si no es eso, ¿no? Es simplemente que, oye, ¿por qué esto no lo vamos a incorporar, ¿no? como movimientos sociales a nuestras reflexiones? ¿no? No. Bueno, ¿me a en la reflexión? María, que te voy a tomar no pero... Toma, porque no va a ser que si no, no te oigan nada. Sí. Eh, tengo otras preguntas, lo que quizás iría más en sintonía con mis intereses, pero con lo que está más próximo a mi desconocimiento. Eh, has escuchado muy bien los, bueno, me refiero, lo en ese sentido, los argumentos que escriben, quienes... Bueno, que a mí me gustaría saber cuál es la diferencia entre tecnófilos y tecnológicos. Ay, se me ha olvidado ¿no? eso, ahora lo digo. Sí. <risa> pero pues entiendo que son los argumentos de los tecnológicos, ¿no? Bueno, bueno, bueno, porque una cosa es, de alguna manera, defender o amar la técnica que yo creo que eso lo hace pues el levanista o la persona que le gusta el bricolaje, ¿no? O bueno, esos son gente que son tecnófilos realmente, ¿no? Porque aman unas técnicas concretas, ¿no? Y otra cosa es esa defensa ideológica de la tecnología que suele más bien ser una defensa de ese capitalismo industrial. ¿no? Yo creo que esa gente no son tecnófilos, son tecnófilos en ese sentido. ¿no? En ese segundo sentido, a mí, pues, los argumentos que yo me y los has cuestionado, A mí me gustaría que O sea, ¿cuál sería la crítica que es del movimiento ecológico de diferentes aspectos que las has estado en e, en esta última intervención? Eh, ¿Habría para criticar la, a la técnica? En su, mención, ¿En su parte ecosocial o en su tanto por ejemplo, militar? Sé cómo una pregunta muy Bueno, pero, o sea, elementos sintéticos, claro, evidentemente, ¿no? O sea, la crítica, yo diría, a la a la industria, fundamentalmente, ¿no? A la tecnología, o al capitalismo industrial... Pues yo creo que tiene varias líneas. La primera es por su, por su impacto ecológico, ¿no? o sea, su, su relación metabólica y sostenible con lo que hay. Y eso significa por pues, su uso de excesivo de materiales, su dependencia del petróleo, ¿no? su relación con el cambio de uso de suelo, con la pérdida de biodiversidad, su escala, ¿no? todo lo que tiene que ver con su crecimiento exponencial, cómo se vincula con el desarrollo capitalista, por supuesto también es una dimensión, ¿no? con la búsqueda de beneficio ¿no? y también como su búsqueda un poco unidimensional de eficiencia. ¿no? Digamos, esa búsqueda de eficiencia que está muy en sintonía con ese aumento de beneficio. Pero luego también es política, y eso Miguel lo ha apuntado un poco, ¿no? O sea, cómo la extensión de esas tecnologías complejas es antidemocrática en el sentido de que, por su propia complejidad, se nos sustrae la capacidad de decidir sobre ellas, porque dejamos de poder entenderlas, ¿no? Y además, sobre todo, cuando se integran orgánicamente, ¿no? hablábamos antes con Andrea, o sea, cómo, de alguna forma, somos podemos ser capaces hoy de entender el impacto de nuestras acciones más cotidianas. ¿no? Allí hay un filósofo que se llamaba Gunther Anders que hablaba o pensaba sobre la bomba atómica. ¿no? ¿Cómo se puede hacer responsable quien, usando un botón, ha matado a miles de personas? ¿no? O Jorge decía una vez, ¿no? ¿cómo se puede hacer alguien responsable de desenchufar ¿no? un ordenador, suponga, o pues seguramente quizá, mermar la vida de las generaciones futuras, o, o acabar con una especie, o algo así? ¿no? Anders también hablaba de cómo puede el obrero hacerse cargo en la cadena de montaje ¿no? de lo que va a suponer su acto concreto. ¿no? Entonces yo creo que es como si hoy en el mundo industrial todos fuéramos esos obreros a la cadena de montaje en nuestras acciones más cotidianas, cuando subimos a un coche, cuando consumimos algo, ¿no? etc. ¿no? Entonces esa complejidad, esa oscuridad ¿no? hace que estemos sujetos al criterio de los expertos ¿no? y esto en la pandemia lo hemos visto muy bien. Entonces es que en verdad no entendemos. ¿no? O sea, digamos que hay un mundo industrial que sabemos que el que está detrás de esa deforestación. no que sin ella sería incomprensible esos actos de zoonosis, ¿no? esa globalización, esa interconexión que genera una pandemia, pero, por otro lado, sin esos expertos no somos capaces de entender qué ha pasado. ¿no? Entonces, digamos que la capacidad de tomar decisiones democráticamente sobre lo que hacer casi desaparece, porque quedamos sujetos al criterio de los expertos. ¿no? Y eso, bueno, pues yo creo que es un problema. ¿no? En el caso quizá en el que hay vidas ese juego, pues eh, hay que poner en la balanza. no. Pero cuando estamos hablando de algo como la tecnología nuclear, Es en verdad pues, prescindir de esa democracia o de esa capacidad de democratización casi a, a sabiendo, ¿no? O casi conscientemente. O sea, ¿Por qué no elegir otras opciones para producir energía que no sean tan complejas, ¿no? que no nos den, digamos, esos efectos, ¿no? Y luego de manera más sutil, ¿no? Yo no hablaría de poshumanismo, pero porque no me gusta, hablaría de antropocentrismo, que me parece, y verdad que eso no te he contestado. Ahora me estoy dando cuenta, ¿no? O sea, yo lo que creo es que cuando también uno piensa en técnicas más sencillas, ¿no? Y no esas. Tecnologías, también tiene que haber una ruptura simbólica e imaginaria, ¿no? Con ese proyecto de dominación, con esa pretensión de que podemos comprender todo, dominar todo, que solamente entendemos aquello que podemos reproducir, ¿no? Y yo creo que habría que generar técnicas no solamente blandas o intermedias, sino técnicas humildes, que eso es algo que igual yo no he oído tanto, ¿no? Pero técnicas humildes que nos sitúen, digamos, en una situación o en una relación más de escucha, más de comprensión, más simbióticas, ¿no? Ahora se habla de simbiótica, pues sí. ¿no? Tecnologías simbiontes, ¿no? por ejemplo, pues hay muchas de ellas y muchas técnicas que son simbiontes en el sentido, por ejemplo, de las que cierran ciclos. ¿no? Cuando hablamos de la producción de abonos ¿no? y hablamos de cerrar ciclos. Y en la agroecología ¿no? pues es una técnica muy simbionte porque lo que quiere es no forzar las dinámicas naturales ¿no? y ponerlas a su servicio, sino integrarse en ellas. ¿no? Se ha hablado también de biomimesis o de técnicas biomiméticas. Pues es un poco eso. ¿no? Y también... Técnicas humildes en el sentido de que no vengan a alimentar nuestros mitos de omnipotencia, ¿no? O sea, no, no técnicas de estas tecnologías de estas fálicas como las naves espaciales, ¿no? Que, que vamos, nos hacen como dioses, no, las pues técnicas sencillas, que son las que desarrolló el Neolítico, ¿no? Pues la postura, ¿no? Las técnicas de, de desarrollo, de, de producción de alimentos, ¿no? Las no sé, las técnicas del de Evanista, son ¿no? técnicas humildes, sencillas, frágiles, ¿no? Eh, finitas, sin pretensión de, no sé, como de eternidad. Entonces, yo creo que debería ir por ahí. Pero, yo me pregunto mucho cómo reconocer estos temas y sin que una visión estratégica que creo que era un pasado que de alguna forma se ha realizado. Con ese con esa, idealista que ha realizado de las tecnologías que serían más conviviales, y que podría hablar de alguna forma. ¿Cómo asumir que no se ha en un futuro archivo que algo de lo que ha estado viviendo es bueno no No quiero ser muy integrada, pero tampoco quiero tener en el extremo opuesto Es que es, pro, es, un, es un acto profundamente creativo el de hacer nuevas técnicas. O sea, no es un acto de nostalgia. Por ejemplo, hay un colectivo muy interesante en Francia ahora que se llama Tecnologías Campesinas, que no están haciendo una labor de recuperación. O sea, no es una labor de memoria histórica, no. Están inventando técnicas nuevas. ¿no? Lo único es que están inventando técnicas, en este caso para la producción de alimentos, Bajo otros criterios. El criterio no es ni la eficiencia, ni la acumulación, ¿no? ni, ni lo óptimo, sino que los criterios son que utilicen materias primas cercanas, que sean fácilmente reproducibles y reparables ¿no? y que se puedan comprender. O sea, que todo sea comprensible. Y están desarrollando técnicas nuevas, están inventando técnicas nuevas. Técnicas nuevas que desplazan a tecnologías que existían ahí, ¿no? Pues en vez de tener, por ejemplo, un tractor, pues tienen un removedor de tierra, por ejemplo, ¿no?, que utilizan. Han recuperado técnicas de tracción animal, pero novedosas, ¿no?, con nuevos instrumentos, con nuevas aplicaciones, ¿no? Están desarrollando mucho, por ejemplo, la bioconstrucción, ¿no?, pero no un trabajo de antropología, sino, bueno, a ver cómo unimos lo que ya sabemos con lo que hay, ¿no? Y luego hay una dimensión también de esa innovación técnica, que es el desmontaje tecnológico, que eso es brutal también, lo que, lo que va a llevar detrás, ¿no?, Es decir, por ejemplo, ahí hay un autor que se llama Tetreiner y dice, bueno, ¿cómo desmontaríamos nuestras infraestructuras? Eso es toda una reflexión, ¿no? ¿Cómo la sustituiríamos? ¿Cómo la, ¿Cómo la transformaríamos? Es un problema, por ejemplo, es una pena que todo el discurso de las energías renovables, que en un momento dado estaba muy politizado en este sentido, pensaban en construir autonomía, pensaba en lo local, pensaba en otra escala, se ha convertido en un nuevo monopolio industrial. Pero el pensamiento de las energías renovables en su nacimiento pretendía, ¿no?, como de alguna forma, trans traducir, desmontar, transformar nuestro acceso a la energía y hacerlo de una manera innovadora, ¿no? Es decir, vamos a ir prescindiendo de unas y haciendo que entren otras bajo otros criterios. Entonces, hay cosas que se van a quedar aquí, pues seguramente el antropocentrismo nunca se va a ir del todo, el machismo nunca se va a ir del todo, ¿no? La competitividad, el individualismo, pues son muchas cosas que nos han formado antropológicamente, ¿no? Pero no por eso dejamos de luchar contra ellas, ¿no? Pues yo creo que en lo material pues no va a pasar lo mismo, que pues seguramente la, las heridas que ya están hechas están ahí. ¿no? Y sobre todo las más profundas son las heridas que hemos hecho al conjunto de los ecosistemas. ¿no? La cuestión es vivir ahí ¿no? y ver si las empezamos a suturar, en vez de abrir unas fases. ¿no? Una última cuestión. Y es mira, eh, ya tengo En en la provincia de la que vemos, en el de el sur de ya que hay un trabajo en que está ganado a la zona de la zona de la de la de la La critocina que se practicaba una critocina que no tenía el nombre de la pero que era un que era que donde había un de tierra un de un de tierra de y un caso de Y eso no Ahora, parece, que hemos y la de la de desmontarla. ¿Qué te está diciendo con esas palabras? Cuando el nivel de complejidad al que ha llegado nuestra sociedad es tan altísimo, ya no se puede atacar, porque la complejidad nada no más que hay dos maneras de, de atacarla, o con mayor nivel de complejidad o desmontar la complejidad. Bueno, pues a donde hemos llegado ya, no, no tenemos capacidad como para montar mayor nivel de complejidad. Si hoy es un chip y ni siquiera un ingeniero eh, electrónico es capaz de describirte cómo funciona. Y lo está montando. Sí, sí. O sea, pero ni siquiera un ingeniero electrónico es capaz de decirte cómo funciona ese microchip. Pues ya me dirá. O sea, no, no, no hay manera. Eso significa el final del final. Y esto ha ocurrido muchas veces en la historia. El problema es que no leemos la historia. Esto ocurrió en el Antiguo Egipto, esto ocurrió en Mesopotamia. Esto ocurrió en Sumer, esto ocurrió en Grecia. Y además se tuvieron que enfrentar a los mismos problemas humanos, materiales, que nos estamos enfrentando nosotros. Es una cuestión de grado, simplemente. Y eso es lo que nos tendría que hacer, es ver, que, efectivamente, que hay posibilidad de salir de este mundo. Claro que sí. Que hay posibilidad de montar otro mundo distinto. Y más acorde con las necesidades humanas. Pues claro que sí. Y no hay que ser pesimista ni nostálgico. Simplemente se trata de tener un pensamiento estratégico de salirte de lo que el ordenador nos está marcando todos los días de esa simplicidad del ordenador que nos está achicando los cerebros <risa> es que es así y de, y, de, y de recuperar la creatividad que los seres humanos han tenido siempre que no ha sido simplemente eh, la necesidad la que le ha empujado, sino el juego la creatividad como tal y eso lo ha tenido Eh, el hombre del neolítico y lo ha tenido todos los seres humanos desde el primer momento de existencia aparte de la necesidad, sin embargo desde el mismo momento en que nos marcan la vida como una cuestión de necesidad el trabajo como necesidad la autonomía como necesidad y todo en la necesidad y los cerebros. cerebro un poco lo que yo quería decir ¿no? <risa> Sí. Por aquí no sé si que no se Por aquí Que si no vamos a cómo se